samba de freque, samba moderno e o samba quadrado Canta ao ciranda, alfrego, o coco, machixe, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Brasil y allí está, lo observamos con el fondo siempre de la biblioteca nutrida de libros de Plinio que nos está escuchando y lo estamos viendo. ¿Qué tal Plinio? Buen día. Buen día Hernán, buen día Ángeles. Siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Bueno, buen día, nos, buen nos pasas Plini una, una agenda nutrida de temas importantes eh, para conversar esta semana comenzando por lo ineludible que aunque quizás ha salido en estos días de eh, la, los puntos más destacados de la información internacional en la región, el drama sigue eh, dándose y sigue presente que es lo que está pasando aquí en el estado vecino a nosotros de Río Grande do Sul, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos ya más de 20 días de inundaciones. La ciudad de Porto Alegre ya tiene algunas regiones regularizadas, pero lo que se nota cuando la agua baja es una devastación. ¿no? Ya se registran 160 muertos, pero hay más de 80 desaparecidos, entonces este número va a aumentar. Hay cerca de mil personas desalojadas. Eh, eh, bueno, y, y, y la devastación del sistema de salud, educación, infraestructura es total. Para que tengan una idea, se calcula que 3.000 establecimientos de salud fueron danificados. Y la estimativa es que hay daño estructural. En 163 unidades básicas de salud, nueve hospitales, tres pronto atendimiento, cinco unidades de pronto atendimiento, que es una otra modalidad de atendimiento público aquí en Brasil. O sea, es una devastación muy grande. En la edu educación, se estima que más de mil escuelas en 243 municipios fueron inundadas. y muchas de ellas con daños irreversibles, ¿no? 360 mil estudiantes afectados, y de estos, menos de la mitad ya volvió a las clases. De las carreteras, ¿no? Se, hay 71 puntos de interdicción parcial o total en las carreteras de Río Grande del Sur. El aeropuerto no tiene previsión de volver a funcionar, por lo menos hasta septiembre. Y el puerto de, de, de Puerto Alegre está suspenso. O sea, lo que se ve cuando baja el agua es un escenario de, de guerra, de devastación, que yo creo que es importante porque esto no es un, un, un hecho isolado, ¿no? Y no va a pasar de, de, de 50 en 50 años. Esto es la crisis ambiental que va a generar eh, desastres y catástrofes en secuencia de, de magnitud muy grande. Plinio, y esto es todo un, un desafío también de, en cuanto a recursos, ya algo habíamos hablado la semana pasada que, que a nivel federal, ¿no? a nivel central de, del gobierno va a haber que destinar para esto. Sin duda alguna. Bueno, para que tengan una idea, el cálculo de, de daño en la infraestructura de carreteras es de 3 mil millones de reales. Pero el presupuesto que tiene el Geo Grande del Sur para hacer toda la infraestructura anual es de 800 millones de reales. O sea, más de tres veces menos del daño solo para arreglar los puentes, las carreteras. Entonces, hay un problema de reconstrucción muy seria que se mete ahí. El gobierno Lula creó un ministerio para hacer esto, el Ministerio sí. de la Reconstrucción del Río Grande de los Soles, sí. y indicó un ministro que es un gaúcho importante no, en el gobierno, en, en la estructura del PT, que es Paulo Pimenta, para administrar esto. Lo que quiere decir que Río Grande ahora tiene dos gobernadores, El gobernador del PSDB, que es un proto-bolsonarista, es un hombre que queda, digamos, un centímetro a la izquierda de Bolsonaro, que es Eduardo Leite Y ahora, Paulo Pimenta. Bueno, y esto, todo lo que estamos hablando de... de lo que hace a la desgracia de de los pueblos pasa termina siendo aprovechado muchas veces por poderosos no allí en Brasil eh, acuerdos políticos que se están llevando adelante que se venían llevando adelante y que ahora esto los acelera por lo que vos nos decías entonces Ángeles una una situación nosotros hablamos el viernes o sea que tenemos sí. un tiempo corto de intervalo sí. de conversa Pero sorprendentemente, eh, y, y ayer específicamente, ocurrieron tres eventos que, que está sobre la jurisdicción del Poder Judiciario que son muy interesantes de analizar y, y sobre todo porque vienen en el mismo día. no primer hecho, el Superior Tribunal Federal, la Corte Suprema, uh, anuló una de las... Condenas de José Dirceu. José Dirceu es un nombre importantísimo en el PT, ¿no? Y funcionaba como una especie de operador político de Lula. Bueno, la, su condena por los acusación de corrupción en Petrobras fue anulada. O sea que le sobra ahora a José Dirceu una otra condena que muy probablemente será anulada. Y José Dirceu está debidamente rehabilitado para la política brasileña. En el mismo día, el Supremo, en otra decisión, eh, anuló todos los actos contra Marcelo Odebrecht. Yo creo que el público uruguayo ya conoce el nombre Odebrecht. Sí. ¿no? Mucha plata, mucha corrupción. Bueno, y Marcelo era el, el jefe, era el, el hijo sí. y era el, el CEO del de la Odebrecht bueno resulta que el STF anuló todas las condenas salvo una delación donde el mismo dice todo lo que hizo y comprueba todo lo que hizo pero esto su pena ya está prácticamente extinta por buen comportamiento de Marcelo o sea que Marcelo también vuelve al juego el mismo día y por fin eh, el superior tribunal electoral eh, Re, eh, por unanimidad rechazó la condena de, de pierda de mandato, la condena no, el pedido de pierda de mandato de Sergio Moro, que es, que era el sheriff de la Lava Jato. Uh, lo que es muy extraño, porque todo indicaba lo contrario, y nosotros mismos ya habíamos anunciado aquí que Sergio Moro perdería el mandato. porque todos los casos similares, cuando fueron juzgados por el Supremo, se decidió que había, digamos, corrupción electoral. En el caso de Sergio Moro, por una sorpresa, no pasó esto. Por unanimidad, todos dijeron no, no hay no hay pruebas suficientes. Y después viene una entrevista de Sergio Moro, diciendo que la justicia brasileña es técnica, es una muy comprometida, y que Alexandre de Moraes, que es el, el digamos, el, el, el alvo, no no sé si dice algo. El, el objetivo. El objetivo fundamental de, de los bolsonaristas, es eh, hizo una, una, una declaración impecable. O sea, puede ser que no sea ningún acuerdo, pero huele como acuerdo... tiene condor de acuerdo y padece un gran acuerdo. Lo que tiene que ver, porque con el problema de río Grande, hay un poco una movimentación para cohesionar el establishment no y regularizar un poco las relaciones entre legislativo, judiciario, ejecutivo y aislar al bolsonarismo, porque eh, en paralelo, al evento de, de Hugh Grant, lo que estamos viendo es una polarización muy grande, una epidemia de, de fake news. Entonces mm -hmm. yo creo que el orden, el establishment dijo, mire, mejor nos juntemos para manejar esta situación, que es una situación que va a perdurar y enseguida tendremos enfermedades, después tendremos crisis social y no, no está descartado, protestas sociales porque la situación en, el, en Rio Grande es realmente eh, penosa ahora son acuerdos políticos pero por encima de, de los de los negocios digamos no o sea no es que a qué partido beneficia lo de, la noticia sobre Moro a qué partido beneficia la noticia sobre Odebrecht y cada una de las que nombraba, ¿no? Eh, tiene que ver, la repercusión no es sobre los partidos, sino para los negocios. ¿Trabajan el sistema político para el sector de los negocios? Porque no no, no da para decir empresarial siquiera, ¿no? Mira, Ángeles, es la, la, todo muy pasó ahora, entonces tendremos que tener un poco más de tiempo para confirmar lo que estamos un poco especulando, ¿no? Pero, por ejemplo... la condena de, de, de... la anulación de la condena de José Dirceu. Sí. Tuvo el voto del juez nombrado por Bolsonaro, que no es un juez técnico, que no. se nombró y tiene autonomía. No, vota, pero ahí. Hmm. Eh. Yo creo que llama a Bolsonaro, ¿puedo votar así? Sí, puedes votar así. <risa> Entonces, sorprendió mucho. no La, la no Deposición uh, de Sergio de, de Moro fue unánime, muy extraño, porque sí. incluso hay peleas personales entre los jueces con Sergio Moro. Entonces, me parece que este es un gran acuerdo del establishment, ¿no? Eh, con el beneplácito de la burguesía que no quiere. La burguesía brasileña es muy buena de mando. Entonces, ella sabe que ahora no puede jugar en, la, en el frente del área para hacer un. una imagen fu futbolística, sí. ahora hay que tener seriedad total, porque si no, yo creo que más preocupado con los negocios, que seguro están, están con la estabilidad política y social, yo creo que este es lo que mueve estas decisiones, porque la otra, los grandes negocios, ya esto van a ocurrir de cualquier manera, como va a haber muchos claro. gastos para la construcción de, de Hugh Grande pero que no será una reconstrucción completa, ¿no?, Porque aquí en Brasil se dice, no, vamos a hacer un plan Marshall, no, no tiempo, otro país, otras posibilidades. Lo más probable, como creo que ya di dijimos aquí, es que se haga una especie de raúz, raíz cúbica del plan Katrina Cat O sea, se salva lo que interesa al gran capital sí. y lo demás se deje en la decadencia y que la sí. gente se... Claro, está muy bien. ¿sí? porque sí está preocupada con la estabilidad política. Esta es la impresión que yo tengo. ¿Y cómo era que le llamabas al partido, eh, que no me sale ahora, el partido del establishment? El Centrão. El Centrão. ¿Qué pasa con ese partido del Centrão? Entonces, el Centrão ahora se unifica. Yo creo que, porque en Brasil la, la división entre poder ejecutivo, judiciario, legislativo, es muy tenue, ¿no? estas votaciones todas no son hechas sin la aprobación del legislativo que es el central no claro. el legislativo es dominado por el, lo que nosotros llamamos de central la única cosa que todavía no no, no no no no adjunto es dónde está bolsonaro no si este acuerdo incluye no condenar a bolsonaro esto yo no estoy no estoy seguro Ah. Porque si tenemos tiempos, digo más una cosita. Sí, sí. Tenemos sí, diez sí. minutos más. Porque, Ángeles, yo salió un, un editorial del periódico Estado de São Paulo, que nosotros llamamos de Estadão. Es una especie de voz oficial de la burguesía conservadora no paulista. Y es un diario muy importante aquí. Y sale un editorial, pero... muy violento contra la fake news nombrando los diputados que están haciendo fake news entre los cuales el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Esto es un tipo de actitud que que está dando hace, porque está dando siempre queda entre el golpe y la institución. pero en este momento se posicionó de manera muy contundente, metió la pata y se presentó uh -huh. y nombró a la gente, que es otra cosa que casi no se hace, no se dan los nombres, porque hacen un zigzag no van y vuelven, van y vuelven, pero es, yo lo interpreté como una especie de declaración de guerra a Bolsonaro, uh -huh. entonces yo no sé exactamente si hubo una especie de un freno, De, aquí decimos freio de arrumación, cuando se frene el auto y todos se mueven, para eh, que el central se in, dejase de tener ambigüedad entre Lula y Bolsonaro, Abandonar a Bolsonaro y se quedara dentro. Esto lo tendremos que ver en el movimiento eh, de los próximos meses. Una pregunta puntual, Plinio, antes de seguir con, con los temas. Eh, sobre este caso de Dirceu, él estaba libre no ya hace tiempo, años creo, o sea, tiene un, un sentido más que nada simbólico, político, no es que cambie mucho su vida con esto. Eh, tiene un sentido simbólico, pero sobre todo político, porque uh -huh. el, si, el, si las condenas son anuladas, él puede volver a candidatarse, uh -huh. y ya en, la, en esta primera, él ya se presentó como candidato, yo digo uh -huh. dijo, sí, ahora yo espero que se anule la otra para que yo vuelva como diputado a la Cámara Federal, entonces uh -huh. esto tiene un, un, un sentido político, pero sobre todo simbólico, ¿sí, Hernán? Uh -huh. ¿Por qué? Para decir, mira lo que pasó, pasó Sergio Moro ya legitimó la justicia, dijo que la justicia es seria no cuando Bolsonaro decía todo el tiempo que no era seria Zé ¿eh? Seu ya no es ladrón O de pre ya no es un corruptor bueno volvemos que es una cosa que yo tengo planteado aquí en nuestras conversas a mucho tiempo no mm. que hay una movimentación para un gran acuerdo nacional ¿no? mm. que es que es la solución digamos a la crisis política, la, la tentativa de solución para la crisis política por dentro del orden no claro En contraposición a la de Bolsonaro, que se pretende por fuera de lo de todo lo que hay establecido. De alguna manera también es muy paradójico cómo eh, bueno se le se le exime, digamos, de una condena se le extingue la condena a un hombre tan importante en, en el aparato, en la cúpula del PT como Dirceu, y por otro lado también se anula y el PT apoya. La anulación de del caso de los casos contra Odebrecht, de alguna manera está evidenciando también su complicidad eh, sobre lo cual es exonerado uno de los protagonistas, ¿no? No sé si se entiende. Sí, en realidad es un es un gran acuerdo, ¿no? O sea, uh -huh. en el mismo día en que digamos la condena de de, de Gershoy, motivada por Sergio Moro es anulada, sí. los problemas de Sergio Moro también son anulados entonces uh -huh. mira, hagamos un reset sí. empecemos todo de nuevo, como, ¿dónde largamos la cosa? business as usual, claro que esto no resuelve la crisis de política institucional brasileña al contrario, uh -huh. desmoraliza totalmente la justicia no y la gente queda cada vez más, digamos, irritada con las movimentaciones espectaculares de la superestructura política brasileña, pero yo creo que es una sospecho que sea una tregua ¿no? y una manera de aislar un poco el bolsonarismo más extremado Bueno, y nos queda un último tema ¿no? No nos me recuerdo Carla Zambelli, ¿Sí? la, la denuncia ah. contra esta diputada que por lo que vos decís Fue aceptada la denuncia. ¿La denuncia por qué es eh, intrusión informática? Porque la vimos también con imágenes casi de películas de cowboy, con un arma persiguiendo a una persona. Ay, ah, pero. Está loca. Pero, pero importante, eh, Ángeles, porque este, en realidad es más un punto. Todo esto ayer, todo en el mismo día, por coincidencia o no, pero ah. todo en el mismo día. Carla Zambelli es una emblemática bolsonarista. Es una bolsonarista extremada. A veces hasta uh, molesta un poco a los bolsonaristas porque a veces es inoportuna, por ejemplo, en el día de las elecciones que salió con un arma corriendo atrás de un claro. señor negro en las calles de São Paulo. Esta señora es loca, pero pero, no, pero <risas> es loca y es más que loca es de ultraderecha. Entonces ella contrató un hacker que nosotros llamamos hacker de Arara que Ajá. es un tipo ¿no? un marginal total para que invadiera el sector de informática del Supremo Tribunal Federal y que emitiera entre otras cosas una una orden de prisión contra el presidente del Supremo hecha por el propio presidente ah, bueno, ah, bueno entonces es un, un una especie de una manera de desmoralizar totalmente la justicia es un no bueno y es por eso que ella está condenada No, entonces se acepta la condena. Dentro de nuestra conversa, yo entiendo esto como para decir, mira, estos bolsonaristas no, lo vamos a frenar. Si se junta el editorial de Estadón, todos estos, la, no, la el perdón de Zayder el perdón de Odebrecht, el perdón de Sergio Moro, la, todo esto junto huele mucho a una gran pizza, claro. que es el sistema político brasileño. Hay que ver si la pieza viene bien hecha, si el bolsonarismo no tiene fuerza para reaccionar o si el bolsonarismo está adentro, porque en las novelas brasileña el roterista es muy creativo y muy poco íntegro, entonces todo es posible. <risa> bueno, estaríamos por ahí, ¿no? Ahora sí. Que no, no es poco, ¿no? No es poco, mucha cosa. Una novela turca, ¿no? La única cosa <risa> que Yo dije que todo es posible para rectificar. La sí. única cosa que no es posible es que el Estado brasileño atienda a los intereses de los trabajadores y del pueblo. Esto sí. jamás será posible. Sí. bueno Además, todo es posible. Te mandamos un abrazo grande, Plinio, y la semana que viene nos reencontramos. semana que viene, nuevos capítulos de la novela Brasil en crisis. <risa> abrazo, <risa> chao, Plinio. Chao. chao, saludos. fuerte abrazo.